una altra noia de aguerro, aquí somos en Fendorella, no 101.8 da FM aquí principià i este programa. Bueno, en principio con rasmi a la semana, seremos con busatras, dica a las 11 horas y tendremos los temas que como todos hemos informado ya a través de, de internet, de horrete, pues si lo, lo todos la vez mirada, eh, charraremos un poco de lo que ha pasado mientras la semana y tendremos unos convidados que nos charrarán eh, sobre o matrimonio o la chunta de entre dos personas, do mismo mes, sexo. Somos Amagaus aquí una semana más en novel medio de ciudad de infierno, si quieres meterte en contacto con nosotros con Ocado Tabonero tienes un teléfono 976291398. También recuerda que tenemos un blog en dorella.wordpress.com y pues eso sí, ya ya tenemos ya tenemos Twitter y Facebook y así nada sinos así nada que ya ya tenéis muchas trozas de contactar con nosotros somos unos modernos <risa> Y antes no principiar con el tema principal de este programa, que como ha dit lo compañero, pues va a estar los casorios, los matrimonios entre personas del mismo sexo, y vamos a hacer un breu repaso a la actualidad de esta semana que viene pro cargada podemos princip con las impresiones nuestras de lavada de opas o miércoles sí, estemos, si estimos si esté sintiendo radio topo pues, estemos crea la cobertura mientras casi todo lo maiín y pues continua nos compañes de, de tardes y mesmo de nueis y la verdad ya que la impresión de nosotros estió en general el hueso pues positiva no eh, veíamos que, que se fació un buen treballo arran de bicos Eh, ye eh, cierto también que o chico comercio pues, que, que queda muito por, por treballar as tienis en, en Isademba que ye enbolicada de, de Plegalle Ple galle, pero por outro costao as columnas que que que componeban lo que ye eran mareas, as French mareas, a o 15m e len pues provocivos si, piquetes de de os sindicatos pues fación buena honra. Si sí, este unha avada con yo creo que unha de participación, digamos, ciudadana moi muy... ...un más altera que en otras vegadas... ...y pues una ciudad se colapsó con bici piquetes... ...con piquetes, varios mareas... ...y hice todo pleno de, de colos... ...y de, y de esperanza... ...Tayor, eh, lo, que, lo que más viste de esto... ...una de las cosas más visteras es lo bici piquete... ...que más, más que duplicó... ...la cantidad sí, de... Sí, ...alto a eso pues unas mil personas... ...alto a eso y pues en vea vegada... ...pues no recorrió pues eh, se... ...se trestallaba... Eh, sin, ...sin estar planeado ni cosa... ...o sea, era... ...teneba como un cerebro así, no funcionando eso <risa> Un bici piquete que mete muy nervudos a los, a los adugados de, de autos... ...que muchas veces pierden os nervos... ...y sí que había el incidente, como podemos aquí recentar a través de la, la cobertura... ...un compañero nos gritaba y nos decía que una bici iba a estar enrestida por un auto... ...que hizo pues se va los malos fumos de, de esta chen, que no son abezadas a en, que los aturen los atascos... La conexión sí. que hacían también de, de Granada compañeras compañeras estuvieron, no sé Interesan, ¿no? Porque comentaron también Que se va a feito un bici-piequete en Granada Y pues, nos, nos comentaban, joder, pero no, no tantos como busatros, ¿no? En Zaragoza Porque la verdad, ya que y era sorprendente La cantidad de chen que, que lo Que sí. lo componen ¿no? En Huesca también ya había atro Con creo que unas 70 personas Y se fació de Maitins ah. y de tardís Así, pues bueno, ya había El con la policía que retenieron A tres personas está identificadas en comisaría, denunciaron abuso policial porque había personal debe de estar de librando de la pos, pero bueno. En fin, eh eso unos incidents de dos pocos incidentes que ya habían estado en general en Aragón. Mira, bio más, al menos aquí en Zaragoza los dos detenius de Maitins en la Avenida Madrid, dos, uno, al menos uno y era afiliado de Ccht, de eh. de Ccht. Nosotros nos pasemos un poco también por la concentración que vive en las puertas de Schutzhaus. Viva Prochen sí. Buen ambiente sí, también ambiente, de, sí, combativo. de protestas y sí, combativo muchas esa actividad, mientras todo todo día Y a la fila, las más masivas, las manifestaciones De tardes, Minabiodos, la alternativa Y la, la oficial. oficial Nosotros Pro, que estemos en, en la alternativa Se echaba de 50.000 personas Sí, Alto Baixo unas, Se charraba igual una, entre unas 25.000 y 50.000, pero bueno, un número Pro gran, pro gran de Chen. Lo que era Platero llegue, llegue que el aplazado Pilar que llegue, que remataba la manifestación alternativa ya era plena y si cuando fan actos oficiales dicen que incluyen 100.000 o más personas pues no vamos a decir unos datos que, que a lo menos vinieron a menos de, de 50.000, ¿no? Sí. sí, hombre, y a, a lo menos más que casi que no, no pregón, ¿no? Yo sí que <risa> de fiesta, así que parís que vea muy Tachen y que Chinachana así que la Tachen sigue movilizando más en esta, en esta mena de manifestaciones y de, y de actos políticos. Se prendió la plaza y se armó el Belén también, ¿verdad? <risa> Belinciden be con la policía de Belén, eh, miembros, como se puede decir? <risa> Asaltants de, de, de Belén. Sí, sí. Pero bueno, a la fin había vías de con la policía que... vive bueno, había vías de 8 en que blinkó las cletas de, de Belén y, y la policía parisea que se metían un poco en hierbudos también y hierbudas. Por defender o Belén. Sí. Y charlando de movilizaciones, pues continúa un noviembre antifaisista y este sábado hostió la manifestación antifaisista, aunque nos arroclemos, según info 400 mm. personas, una manifestación muy combativa, tal, tal lo que irán estando las zagueras, y también una manifestación muy controlada por, por la policía. Sí, cuento, me dijeron que ya había registros antes la manifestación. Y bueno, ya se vi yo como a policía, pues, cusir a... Y una táctica que en Zagrías se servir, y cusir a, a manifestación por los costados. Sí, sí, intimidar a la, a la Chen que, sí. que lleva, se meteban a, a los cantos, y lo que fue hace la organización, pues, se miró de, de estirar, estirazar la, la manifestación, hasta que estase, pues, como una coda más larga de Chen, y que no podesen, pues, estar tan están una una mena menos Kusiraus de lo que ya nos estando la manifestación pues contó también con un, un bloque o Zager bloque que y era bloque de refirme a la gente de Palestina que y sufriendo pues una rastida, un otro una tropa trango más de genocidio que lle cometiendo Israel contra el pueblo palestino. Sí, sí que sí sin sí, kusau. Sí bueno, una otra vegada pues nos son empleando imágenes terribles de de, de allí i pues, bueno, una altra vegada els pues, països que, se dicen pues, son... y que es diuen occidentals són guanyant d'altre costat. I que també es comencipien campañes de publicitat a favor d'israel en la tele, malas que o en que veia Belincid en distamena o veia en restida d'israel en ta palestina, se veien distamena pues, no sé, de espanyols por o mundo i que casualment pertoca Israel o coses distamena ¿no? per escoscar un poc esa imatge de no, no, no estas cosas no son casuales. Más que más en los medios de comunicación tradicionales, no hay gran los, me, los más media. En no manifiesta la manifestación antifascista se leyó un comunicado de, de este bloque de bloque palestino, aunque anunciaban que se llegara desembolicando, la DPZ ha organizado una jornada, una semana de de entre Israel y Zaragoza, y se anunciaba, pero es precisamente esto o la convivencia que viago con, es con este genocidio, a lo menos a raíz institucional a RAN institucional, pues, pues eh, productos en supermercados y así unas RAN esportivo. Sí, RAN esportivo también. y muchas veces, Antimas, me pregunto a RAN esportivo que en estas cosas de la europea y todas esas cosas que, que pintan muchas veces Tel Aviv, ¿no? Que para unas cosas así que, ¿no? Llegué Europa, la traje Oriente Medio, esos intereses vagos sí. que... Eurovisión ¿no? también. De Eurovisión, sí. sí, sí. Pues si creed... Metemos una canta dedicada a la chen de Palestina, a la chen de Israel, y tornamos a escape ya con debate. ¿Nos parís? Nos parís, bien. Vale. en Fendorella, Radio Topo. Y continuamos en Fendorella. De sin kusaréz un error técnico, la Chenque sigue hasta escuchando el podcast a partir de Maitín, pues no, no, troba, no la probaréis. Bueno, continuamos con la con la emisión del programa. Tened un teléfono, aunque nos, nos poded trucar, si quered, si tos hagana, que lleu 976 29 13 90, 8, ahora, si quered contactar con nosotros, a expresar cual si quere opinión, eh, nos trucad con, seg con seguridad, con iniciativa. <risa> y antes de no principiar con no debat, como hemos dito antes, charramanos de un pueblo oprimiu, como lleu el pueblo palestino, y damos bien plegada en Defendorella, Alachende o Sáhara, que este pasado sábado, este pasado cabo de semana, principio las suyas emisiones aquí en Radio Topo con un nuevo programa que se dice Jaima Saharaui y que emitirá todos los sábados de 7 a 8 toda tarde. Desde aquí la nuestra bien plegada. Bueno, y como todos hemos dito, hoy íbamos a contar íbamos a contar con nosotros aquí en Radio Topo en, en Ocado de Otabonero, a Chusé, lo íbamos a tener con nosotros que, que nos va a charlar un poco de, de como hemos dicho, los casorios de entrechen de un mismo sexo. Buenas noches, Chusé. Eh, buenas noches. ¿Te alplantas ¿bien? bien? Bien. Bueno, también eh, probaremos de contactar con otra persona eh, vía telefónica, a ver si podemos bien, contactar para que vea una mena de rufierta de entre todos y todas, ¿eh? que será será mágica. ¿Mm? Y ahora te quería, nos preguntar un poco, tú que llegas más a la tisba de todas las novedades listo bueno, en primer lugar, ¿qué, qué opinas tú de, de esto? ¿Nos fas un poco la tuya ambiesta de, de o tema De las cines en general... Eh, más que más eh, remerar que fa unos, eh, unos pokerdillas estiocuan o tribunal constitucional eh, confirmó a la I que apruebó lo matrimonio entre personas de mismos sexo que en realidad no llega más que un cambio ta que todas no más esta se o matrimonio a chunión entre dos personas ¿no? sin, eh, sin decir de que se sólo habían de estar ¿no? eh y yo lle antxaquia que agora eh toda la ten y eh, echarrando disto porque cuasi naide ya se remera de de to to que acalleció fa uns anys con s'apregó i toda la que que a la luz, no? Y y más que mas en beluns melles de comunicació. Yo te queria preguntar Chusé una mica que nos meteses los antecedents de com ho se plegó en o Tribunal Constitucional, com qual estau o desmoliq de una mica de la ley? ¿Cómo se ha fet esto? Hombre, el eh, eh, no tribun, Tribunal Constitucional eh, arribó a la ley eh, no, no por casualidad, ¿no? Estío es porque el eh, Partido Popular, donde el primer INTE eh, fació una guerra en contra de esta mida del gobierno de Zapatero que apruebo el gobierno de Zapatero y... Que i, i, una, i a fagar mida d'empreses d'estar estar aprovau pues estiuixa, no? eh, a de, de eh antimàrdica o Tribunal Constitucional està intentar a sinas eh, aturar una un una que no podió aturar d'altra traça, no? Si bien el Partit Popular recorreu en tal Tribunal Constitucional t'aturai aquesta lei quan o Tribunal Constitucional, constitucional diu veredicto favorable, sigues que escarrañar que una mica, verdad? Hombre, eh, la, a realitat yo crec que era que, incluso, el Partit Popular eh, no más había de fer ese recurso y, y encarrañase, por, porque una buena partida del suyo electoral i del suyo partiu lleve de, de, de una extrema dreu, dreita i de unos principios eh, al, eh, fundamentalistas en un sentiu religioso que no pueden permitir permitir una cosa como esta, pero mm, yo creo que casi toda la Chen sapebamos que era imposible aturarlo. Eh, eh, más que más también, porque no, ni siquiera podemos saber que Fer con toda la Chen que se va que a casa al INTE, ¿no? En, en, en, mientras estos, estos años, ¿no? Mientras estos años, pues de, eh, se dice de, no sé si 30.000 Casorios o ya cosasinas El Isechen, si se derogase A ley, pues se quedaría como en un Limbo como no, eh, o, eh, o, o problema Y era que una O dicen de estar casados con, O mm. pf, increíble problema Que estaría Iso O yo se, se les admitiría, con lo cual no se puede Replicar que a otros no Y claro. era como Era un, un absurdo Realmente no sí. Sí. Tauria sentiu. I a, a Antimax no y era fàcil que el Tribunal Constitucional podiese tumbar i xa mida, més que més perquè els arguments eh, que fàcilon els tres llueces que, que votaron, els jo voto particular en que deciban coses que... O sea, lo argumentaban de una traza que jurídicamente dixaba más eu que desellar. Din, pues, eh, tanto debate que, bueno, que ha tenido más que más en los sectos de extrema dreita y de la dreita, la definición ¿no? de matrimonio con ese ah, ligayo, sí. digamos, con, con la religión, ¿cómo lo veies tú, por ejemplo? Hombre, eso da un home de decir que no, se clame, que no se diga matrimonio, que se clame de alta traza, etcétera, a la fin no llevas que una excusa t’amagar, ta Eh, que en realidad no, no, no podevan admitirlo, ¿no? Pero, bueno, a la fin, también, no había más que un, to, toda una hipocresía. Es decir, eh, mismo que facieron en su eh, faños fa con los divorcios o con otras políticas sociales, ¿no? Porque también o sea, os, os propios eh, miembros del Partido Popular casau, han casau, a personas de los mismos eso ¿no? Mm -hmm. eh. y, pues yo tengo una, un dándalo que lleve un poco... A ver, para como que podría haber como dos visións, eh, si querías decir un poco como en blanco y negro, ¿no? Eh, se puede ver que vea como una opción ahora en estar, digamos, legal la unión de entre las dos personas y la otra visión que puede estar, más rupturista, que ya en plan abolir la institución de... Sí, eh, y se llevan... Eh, no, jo, no agora, sinó que tío habiu un, eh, di, diferents eh, eh, visions arredol d'esta realitat I, i entre els propis col·lectius de eh, gays, lésbicos o trans, maricas, bollos les eh, eh, visions han estat prou diferents eh, De fet, eh, a o sea, que triunfó estigui xa de de luchar por o matrimonio eh, o, o, o matrimonio entre personas del mismo sexo que eh, de, vamos que hay una institución a la fin heterosexista y, y que y que acudía eh, a unas valores que puede estar que no sigan los nuestros ¿no? y desde de, eh, eh, más que más partiendo de toda la crítica del movimiento feminista a un matrimonio ¿no? por eh, no y yo creo que no hay cuestión tampoco de teorizar más allá, sino mm -hmm. no más rememorar que el matrimonio a la fin viene sí eh y una institución que ha ido cambiando, pero pero cuando quiere perpetuarse en en linte y decir que Eh, afirman con rotundidad que son una institución de fa-sieglos, ¿no? Como diciendo, yo importan. Ah, o sea, te, te, te, te, pero son remerando a la fin, cieglos nos que, eh, en nos que a mayoría do tiempo, is, y esa institución llena una crompa de personas a la fin. Y, de, y, y, y una institución ta preservar eh, eh, una eh, a riqueza de unas familias, etc. ¿no? Uh -huh. Cosa que vier con lo que agora se suposa que dicen que, yeah, que, yeah, que hablan de que hay una institución de la Imor y no sé qué, no sé cuántas. ¿no? Pero a la fin mm, ah, esa institución que dicen que ahora hay yeah de la Imor mm, viene de ta otra cosa. Mesmo que acudiar la, la relación de la Imor entre las personas estaría menister a otra mena de institución y no está, pues, Por ejemplo Yo, Javier yo no conozco la etimología de la palabra matrimonio, que es lo que como tú decías, a lo que eh, la dreita, la rechen que lleve en contra refusaba las, la, las uniones por decir que un matrimonio no más no puede bastar no personas de esferen sexos eh yo, no sé si qué importancia tiene que se diga matrimonio cuando los mientras que los derechos sigan los mismos que eh, yo, bueno yo, yo, yo creo que a la finisho no hay eh no hay importancia y abundar no mismo en, en, un, en una cosa que no tiene importancia o importante si sí, o, o importante pues estar que sigan los derechos, ¿no? Pero los derechos que son recullius eh dentro de, de matrimonio y eh, no tienen por qué estar dentro del matrimonio o, o entendese dentro del matrimonio de efeito eh, en Muita Chen fa tiempo que pensamos que que, que habrían de estar recullidos de atatraza eh, como dreitos de ciudadanía ¿no? y no como dreitos de parellas en concreto ¿no? mm, y si y, y te lo cuestionas en ese sentido ¿no? mm, incluso tiene un punto de o sea, quan se decidava de de aprovar el matrimoni de persones una cosa que con la que s'defendia i era precisament de que no hi hiesse ciutadans de primera i ciutadans de segunda, no? Per exemple. I embargo, a la fin passava lo mismo. Agora eh o que passa lleque os os os gais lesbianes que se casan són ciutadans de primera, però a trama de gais o de maricas bollos que tienen otro tipo de relaciones eh, eróticas o hay morosas o, o, o atra tipo de forma de vivir es eh, continuarán estando ciudadanas de segunda en esta en este con, con esta régimen ¿no? con lo cual oh, mm, eh, a la fin se hemos perpetuando un, un, una institución que sí que cambia pero en mm, abria de pensarse pensar se si si llegé estamen de societat a que queremos tals devenir, no? Y y, un, y, si, y si que nos mos serveix tota a cuestionarlo, a la fin, aunque es con de no de no felo de eh, refirmando a tots a to, a tosos homofobos i toda la homofobia que assurtiu a partir d'ixo, no? Que això sí si que eh i és això que leva Eh, refirmar o matrimonio, ¿no? Por profes que sí, porque y eh todavía xamofobia no eh, eh no más en, en realidad y era como, bueno, ya sabemos eh, con ki convivimos, Con ki quen han de chen convivimos, ¿no? Con ¿no? Tas ápelo. La no. mía pregunta iba entrezada a, a lo que tú ieras diciendo a tu país que lo importa más que más son la igualdad de derechos que no veiga chen de primera, chen de segunda. Y dice que es la etimología a la parola matrimonio pero igual que la lachen ya no se bautiza si la parola matrimonio viene de un origen católico mismo tendría más motivo para refusar esa parola y servir cualqui atrás yo digo que eso no yo lo importa le importa la igualdad de derechos No, pero si a cuestión de, si, si eh, una parella que dice que se quiere un camatón y y <risa> y que y que folgan juntas <risa> si osye una una la cet eh, de tener derechos. Sí, sí, sí. eso habría de demandárselo, por lo menos, ¿no? y, iso, y yo por lo menos mm, lo, lo cuestionaría. O no tengo esclatero que ellos siga una fuente de derechos para uh -huh. las personas, ¿no? Atrás cosas sí O sea, puedo puedo replicar que que haiga unos dreitos en funció de unos ninos o ninas a, a os que mm, crudias, eh, adullas a creixer, etc. ¿no? Pero en, eh, eh, a relación de una parella no, no remato de bielo. ¿no? Bueno, imos a fer si querés una turadeta, imos a meter una, una canta con la que nos va a adornar os oius se can, cantada de la coia asturiana disebra que se dice diz inómine de ahí. Pues metemos filo, filo también. O filo sí, sí ya, filo de la, de atemática. Yo busca, busca No, no casualidad. No de fraudas, <risa> no faz burro falso nunca. <risa> bueno, pues metemos esta cante, pero vamos a contactar con la otra persona que daremos paso a este debate. de Sotana, escuende del rosario y debaixo el camisón. Perdona, señor, los meus pecados y échame un gavitucó a la cotización. Suben los enteros, Santa Polonia, suben los enteros, Santa Leonor, suben los enteros, santos inocentes, suben los enteros que trabajen por nos. Ignomine Dei! Ignomine Dei! Yo rogando y les perres contando.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 rogando y les perres contando Ni mai, hey, Dios, ni mai, i Dios, ni mai, hey, Dios. Va, les perres contant. Fendorella 101.8, 1.8 radio topo. Contigas en Fendorella 101.8 de FM y al otro canto de, de la línea telefónica tenemos a una persona que nos truca a participar en este debate. Buenas noches, Gomin. Buenas noches, buenas noches. Se os cuita, te escuchamos bien aquí. Sí, va, va, va. Bueno, pues sí, Eh, me dicen que voy a ver el problema... No, no voy a, no voy a agarrar el problema, ¿no? ¿O sí, o sí que viene? No, viene. Buenas noches, Gómin, otra Buenas noches, buenas noches. Buena ¿Qué planta ahí? Eh, somos participando aquí junto con, con Chusé en un debate charlando una mica de... a filo de la sentencia del Tribunal Constitucional de los matrimonios, los casarios entre personas del mismo sexo. Antes de contactar con tú ya tenemos aquí una mica de debate charlando si si un, la, la unión de dos personas yeral afecta a tener derechos o no. No sé si el, principiar a no te esta pregunta. De, de sin cusa, no no escuchado no no bien eh. Pues dice que Chusé Chusé no se va sí, sí sí eso he es escuchado, no escuchaba la pregunta. Ah, que me te va en cuestión que si yeral afecta a tenir dretos eh, o simple efeito de estar xunto a altra persona lleranos ja criticando i vanos pasau de, de charlar de matrimonio a criticar dretament la estructura de la societat ¿no? la estructura familiar per parelles. Uh -huh. si sí, he escuitat una mica eh, el programa fàgutate eh, me parece bien que eh, hacéis pasau una mica a eh, escape ...de matrimonio... ...porque no lle... Eh, ...exclusivamente... ...o matrimonio... ...también entienden... ...o que... Eh, eh, tener fillos... ...a posibilidad de tener fillos... ...que lle... ...otra... otro de los derechos... ...que... ...se han amanao, ¿no?... ...los han conseguido... ...y... ...y bueno... ...eh... ...tayó... ...me parís que lle... ...tayó no eh, ...eh... ...o matrimonio... ...y una estructura... ...como ha dicho Chuse... ...que soy... ...pienso... ...parellano a lo que ha dicho... Pero, en, también tengo otras preguntas y, y por las personas tan diferentes que son en, en la comunidad gay, lésbica y trans, ¿no? En este, en este caso, los trans no son dentro de lo... Los trans eh, reconocidos como tal, que son lesbianas o gays y pueden tener eh, eh, los delitos recogidos, pero en otras materias no, ¿no? Eh, creo que es importante a la gente que, que tiene una vida que necesitáis este, este tipo, esta traza de, de estructuras, ¿no?, para desarrollar la suya reali realidad. Y también creo que ya muy importante el efecto de que se haya eh, eh, apro aprobado eh, para la situación de los, de los fillos y de las fillas que son adoptadas por estas parejas, ¿no? Sí, pero Gomi, por ejemplo, eh, para cuenta de una cosa una coseta, ¿no?, eh, a yo, hizo que dices, me me parís bien. Vale, que a que le fago y casase, pues que se case, pero que yo no siga una fuente de derechos, que a fuente de derechos sobre los niños, sobre los pillos, pero más que más para que no se confusa la idea, ¿no? que afuén de dreito siga otra los eh, eh, pues, eh, fillos no tienen por qué quedarse despotexius no, eh, no más porque nos, eh, eh, porque sigan o no casados los suyos pais o, eh, sigan dos hombres, dos mulles o, o lo que qui, o como quieran eh, identificarse en cuestión de chénero que, que sigan los suyos prochenitos ¿no? Sí, bueno, no sé, eh que, creo que, que se da una situación que, que tiene un, que tiene una realidad eh, jurídica y jurídica. Y dentro de esa realidad jurídica eh un matrimonio y y había unos hijos y unas hijas. Y es un, un, un caso. Calló los los derechos son personas, no tienes no tienes por qué eh, pillar derechos por el mero hecho de casarte, ¿no? Sí, sí, sí. Y una institución que ya cayó eh, también, y una institución que es retrógrada. No, sí, yo, a, a tengo más... Mientras yo, no... eh, también hay una realidad, yo, eh, con, con expreso eh, este planteamiento yo, eh, porque yo me trabo con Chen dentro de la comunidad gaulésica sí. que tienen que tienen esta realidad y una realidad realidad que lleva ahora, ¿no? Sí, sí, pero en quis de desembolicar a legalidad y el régimen jurídico eta recollir todas esas cuestiones que puedan estar importants a la Chen y responder a suyos ministerios, pues eh dice, "No, pues aprobamos esto y ya ja, nos si supli de de regularlo tot." Con lo cual eh pues problema, ¿no? Eh claro, no, pero hice eh, pro pero pues problema también se da en en atrás, en otras realidades sociales, ¿no? Sí, sí. y, y, y, y antimas en, en, a, amiga, en... A cuestión que se me que se me mete que se me fica en otro suelo y eh, eh, nos atrás nos atrás dentro del movimiento Quip somos eh, yo creo que mo, o movimiento Cruiser un, un movimiento muy crítico consigo misma, ¿no? Sí, sí, profes. Y me parece perfecto. Sí. lo que se me también me vino todo suelo a pregunta de de o, o, a pregunta de a, a las otras personas que son en atrás movimientos de izquierda, tú estás con este modelo con este modelo de sistema, ¿no? Se hacen unas cuestiones y no se hacen unas cuestiones del de suyo matrimonio y y tienen una realidad una realidad que son mucho más cómodas. Pero bueno, pero yo Acomodarse creo pa, Yo creo que todo eso tiene, eh, tiene mucho que ver con que eh, había que reconocer que dentro de los movimientos sociales de cuchas, eh, todo movimiento lo que son cuestiones alacetadas del movimiento feminista en, en general son dichadas siempre en un segundo plan. Claro. No son las importantes ¿no? Claro. Y, eh, eh, eh, o por lo menos son eh, se dice que son importantes de parola, pero a la, a, a la fin... Eh, Eh, se se priorizan atrás, ¿no? Yo creo que això passa i... e a pregunta que se feano tofeu loie, eh, por qué cuando nos alter nos alt, nosotros e nos atrás, eh, pillamos una una una yo que sé, unos dritos hai que son que pero per un costao son corrostan nos atrás, porque, porque nos coaquaría muitísimo máis casos relacións entre interpersonals de otra traza, sí, sí, ¿no? sí. Sin contrato, sin otra traza de, de control social, ¿no? Sí, sí. Pero, pero ah. por otro costado tenemos una una realidad que Sí. Si es que es complicado, tiene un arma de doble filo Pero tú para Ahora, cuen para nosotros. cuenta de una cosa Oye, plega el gobierno de Zapatero Con el acuerdo de una, de una serie De, co de colectivos LGTB ¿No? Eh, uh -huh. En esa situación Priorizan eh, aprobar o matrimonio Entre personas de lo mismo sexo Cuando, Mientras priorizan eso Dicen de zaga otras cosas Sí, sí, priorizando eso Sacan toda eh, a la luz Todas un, unas olas de homofobia Brutales y pero eh, aún llevan las midas de lucha contra la dramofobia en la mostranza y en, y en todos los ámbitos, aún y eso sí, sí so que son políticas no, profes, por, no, pero eh, me, so, so, más que más quiero eh, eh, dejar eh platero precisamente que quan eh se puede, que, que quan priorizas unas coses, deixas de prioritzar altres també. Com se prioritzó també antiisomatrionio homosexual de bandas das eh reclamacions del col·lectiu trans, I ¿no? uh -huh. que plegaron más tardi eh, de zaga de presions granizas i i antimás malament. o, sea, o, o menimo i mal con lo cual pues eh encaramos eh, eh, con un con un colectivo transsexual eh, considerado como eh, como una malotía. Sí, eh, que sí, es sí, increíble, ahí claro. está Saltallas, ¿no? Y, y Sí, sí, y... si sí, sí, sí, tengo platero, tengo platero. la, eh, la cosa yo, no yo eh, no potenciar una, una, una de, de, de, de o, o matrimonio tallo, yo importante un pero un importante que yeah, mucho más importante eh, eh, que, que no viva homofobia en la sociedad no sí, sí. que no lleva bullying contra veces que llega yeah, una de las tasas de suicidio más altero del de colectivo juvenil viva otras otras cosas ¿no? y creo que nos atrás dentro del colectivo eh, queer somos muy muy críticas con las con las cosas que hacemos pero no sé es porque un posicionamente yeah, sí, que, sí. que que tenemos muy eh, muchas tocadas cosas que celebrar. No, dice y, eh, eh, y que eh, además eh, eh, tot, tot l'Intel fa parlant de bellibilitat y i resulta que con esta mida se bellibiliza una realitat però se samagan muitas altres. Entre més manera a les mollers perquè no matrimonio... eh eh mayoritariamente también ha respondido a intereses masculinos más que de mujeres en general. Porque, y las mujeres lesbianas es, y yo, y han yo, estado yo no porque, mucho más invisibilizadas en el matrimonio, ¿no? sí, sí. Yo porque yo, la, la lesbofobia es mucho más grande. Pues profes, profes, profes. porque tienen, tienen dos factores ta, ta, ta, ta no revelar, ¿no? Que, eh, ser, estar mujer mujeres, mujeres y, y ser lesbianas, ¿no? Sí, sí, sí. Tien, tienen dos realidades, no vamos yo no hago, y eh, realidad y, y, y, y, y real, y tenemos que denunciar todas las realidades que no nos países no nos países can debien, ¿no? Sí, sí, no, y además Pero qué eh, el es, escuchar en todos estos villas que las noticias eh en Grecia y o movimiento fascista eh, tienen como objetivo a, a dos colectivos eh sociales pero un consta os inmigrais i per el altre eh H en ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Eh eh el en el Estado Espanyol el Tribunal Constitucional eh, ha dit que pues que a, os matrimonis i la adopció per pues, part de les benasigais són possibles. Pues per un consta eh ells ells que el matrimoni és una una institució vàlida, però un consta ho està això mm. que és cuestionable 100%. Sí, sí, sí. Y pero otra costa eh, también una realidad de muchísimas personas, personas, ¿no? Personas que, que, que son viviendo una cosa que fa 30 añadas era imposible. Y que... y, lleva, y, y, y los incursa, y chuce 2500 años. <risa> trabajando. <risa> ¿No? Sí, sí, con, sí, sí, sí. Cuento, cuento que lo que Gomín era un poco eh, la dicotomía que vanos feito antes, ¿no? Que comen, que hemos comentado Concho sé que yeran ye en plan pues que vivado estrazas de Villelo, ¿no? Que una yera ye como que se vanantado, va digamos, en la normalización que Antimas fuera de micros ha messo como una, una metáfora también, ¿no? De cómo plegan a la en tal ejército, ¿no? Y que yé como cómo se puede ver, ¿no? Desde una ambista, digamos, Eh, alternativa o anticapitalista ¿no? Que lle la, la abolición del ejército Pero sí que sería como Plegar esta cota Y esto sería un poco lo mismo, esa metáfora Cuento lo que has right. sí, sí. dicho uh, tú mismo Ahora Cuando crea Tal sufragio ¿Sufragio? Sí, sí. ¿No? Pues, eh, <truip <truip <truip eh, euh, un acondicionamiento muy importante ¿No? Un efecto muy importante Claro, el sufragio que solucionaba ver una cosa o qué? Sí, que, consi ¿No? sí, que considerar no, no, que es una es sociedad un es democrática o participativa horizontal, horizontal, vertical, porque puedes votar, vez, pues. no. ¿Qué? ¿Por la, la la cuestión tal yo veces, vegas eh, eh, tengo en otro foro esa pregunta. ¿Por qué? Cuando nosotros eh, hacemos un avance, ¿no? Sí, sí. Pero, eh, vamos en en, en Tadeván, eh os os moviments de ¿no? Que és molt interessant perquè podrian aplicar és eh, interessant si s'aplica als als a aux usuares realitats como heterosexuales, como ¿no? com persones que queren fer un canvi social, no? Però moltíssmes vegades que eh, crego nosaltres com persones eh, actives i pensants Eh, nos hemos nuestro, eh, sí, pero Gomi, el eh, problema ya que es muy peligroso. Yo, yo este sábado pasado estuve con una colla esportiva de lesbianas, gays, trans de aquí de Zaragoza en una cursa ahí por Omón, ¿no? Y en mi auto venía una moceta que, ye, que se identificaba como heterosexual con conseguir y, y planteaba con toda naturalidad que está eh, con cuando matrimonio pues ya ya hacemos iguales ya yalle todo con lo cual hice claro, el problema ya hice y que que a la fin nos ha llevado a unito a una situación en la, en la que partido homofobia se habilizado o fuerte que llegue y otra parte y se ha callado más o menos, pero no pero con tinas trazas eh y sin embargo a hay, hay de ella social y es que que ya tot feito en en, en contra la morfobia ya no somos incluso como que estaxesemos un colectivo eh muy entre nosotros y a mass eh e eh, incluso privilegiado, ¿no? A pelota y en ah, nuestro techo, te te ¿no? A pelota y en nuestro techo. Eh, yo creo que para nosotros, eh, lo que nos y nosotros tenemos tenemos que hacer, que eh, como hemos feito en, en, en las campañas anti-SIDA, que no lo ha feito el Estado jamás, ¿no? Ha feito campañas anti ya cuando lleva 20 añadas de, de pandemia, sí. ¿no? Sí, o si sí. no llegan más, ¿no? Sí, Nosotras hemos hecho un hemos hecho un trabajo de concienciación de, de los movimientos sociales. En uh -huh. nosotras tiene que ser también o debate, ¿no? Los sí, sí. los los derechos conseguidos, yo creo que, que son ta ta celebrar, eh, me me genera, me generan eh, debate interno, pues sí, muchísimo. Pero y también una un, no, no sé, es que o yo la, el otro día, cuando escuite o resultado, que pensaba que iba, iba a ser así, sí, pero... Que, tú, tú, ojo, tú hablas hombre, de una que... celebración crítica, ¿no? Crítica, sí, sí, sí, claro, crítica, se oye, sí. Sí. Yo, cuento, yo cuento que todas estas leyes que se, se aprueban yo, que no van con un treballo de zaga y yo creo que si hay el aclau, ¿no? que, que como, como os comentaba antes que yo me parís lo, de las cosas más importantes que se han que no había un, un treballo de zaga pues de aprebar una ley, o sea, que no, y como la apunta al iceberg, pero que o treballo de abajo nunca no se fa. Uh -huh. Sí, sí De educación, de... Como lo que he dit tu també I és que isto se extrapola A moltes altres Dembas de la política En aquest Estat Joder, i... Solament veller Com oi a Extremadura No? no un vez, un te tema, llegues, un, un exemple A tercena edat en en, en... en... En... As con a edad. Eh, tanto en... En... En... En... En... En... En... En... En... En... En... En... En... En en les eh, polítiques municipals o d'altra mena. Belluuna, no? eh, dies polítiques per a cuenta de que pu estar caiigaxent major que, no, que no siga heterosexual. Eh, para en les trozas de bebi, de vivir, de cudiar o de no, nunca. Nunca claro, no. claro, pero Con eso es Platero, Chuse. No, por eso, que claro, sí, sí, yo, no, tu, yo, no, yo Platero está tú, o está yo, o está Belún más, pero está muy tan, muy tan Dachen, no, no es tan Platero, claro, y, ese es el no, problema, una, ¿no? Porque una os, cosa os... No, no quita la, la otra, y, sí, sí, sí. o sea, nosotras eh, siempre hemos eh, eh, eh, sido denunciando todas las cosas, ¿no?, Sí, sí, ¿no? Y es cierto, o sea... No, pues tenemos que continuar con eso y ver que, que Beller que va muy tismachen eh, en, en la oficina de atención gay, lésbica, trans vea muy tismachen con unos problemas de, de, de realidades de chen que le van 30 añadas con su estructura matrimonial sin poder ser legal, ¿no? Sí, sí que, sí. que tiene una realidad que, que la ha mejorado la vida. Ah, no, sí, sí, no. Una, reali una realidad. Sí, sí, pero pero no, no, no, todo, que el problema no, problema e, pero que problema eh, sí, que esto le ha solucionado la realidad, pero no era la única manera de solucionar esa realidad. Viera otras claro. maneras y nos han dicho y nos han dicho que no más viva basta y se problema como ahora son diciendo que tasos está esta ta surtir la crisis no hay más que una traza y que habemos de, de decir que sí y que sí y pues a la fin yo mismo y esas medidas las podían haber preso mucho antes de, cua, de cuando facieron el matrimonio ta, ta, ta, ta, yu, ta a, estas, a estas personas que tenían esos problemas y que incluso ahora en cada vía bella das persones que encara tienen tenen problemes. De fet, eh, eh, con matrimonio entre persones del mesmo sexe, etc, etc, eh fa, no, fa muy poco a un, a un, a un trans le, le, le, le retallaron a possibilitat de, de estar con el seu fill, de impulsar una separació porque no oyera no, eh, consideraba que no oyera buenaa o desembolique eh, emocional donino ya habías sí si, o sea con lo cual o, eh, si no había una, una formación al, al respecto de o sea, o una o, o otra otra mena de miras de poco sirve pues vanos fotoos horas con este debate Yo estoy aquí escuitando, la verdad que somos aquí los tres compañeros que hacemos Fendorella, pero con esta chen tan, tan experta en, en la materia, la verdad que no son disanonámicas, Luz Ernau, y casi no hemos participado. Yo te os digo aquí pleitear, pero no digo que los las vuestras posiciones sigan tan luenas, yo no las veo tan diferentes. Te os doy la mi opinión, ¿vale? Esto... Sí, sí, no, tío, yo no tienes ragón, eh. Que llevo un trango en, en Tadeván, adecuado a la sociedad en la que vivimos. Esto yo en Perto PSOE y PSOE no va más, no va a firmar. Lo adecuado a la sociedad en la que vivimos, una sociedad capitalista, una democracia ficticia. Bueno. Yo lo que sí que digo en que os dos sois de acuerdo en que estoy lleno más un trango e cal continuar en Tadebán, ta que los delitos sigan garanteados de data traza de ya de lo que suposa o simple reconocimiento de, de matrimonio. Como podemos tirar en Tadebán agora si o PSOE que yo partido que, digamos, ha inventado esta, esta ley, no va, no va a querer ir de ya. ¿Cómo lo hacemos? ¿Una solución aquí a vecinal? Una solución, pues, desobediencia civil, como se, fa, se ha feito no, periente, ¿no? Yo creo okay. que, que con mí tú sí que lo has visto ya, ¿no? Eh, eh, a, a, nuestra, a nuestra política la finge, de trabajar de los movimientos sociales, ¿no? Y que, y que de esos movimientos... No, no, no, no escucho nada, Chuse. Que, eh, ¿Me escuchas ahora? A sí te escucho, sí, sí, sí. Sí, sí que te de, decida que yo creo que, que a Clau las dono tú antes, las dono tú antes cuando has dicho de que, de que nuestro trabajo al hacer tal yé, de todos movimientos sociales, ¿no? Para cambiar, veía cosa más que que unas reivindicacions que mm, que parisca, ¿no? No, o, o que nos importa que dende os movementos socials treballemos ta reivindicar dende a raiz de da realitat, no? Està uh -huh. pensando en Aten, en los problemas reais d'Aten, però també en cambiar a raiz que que llea que produceix esos problemas, no? Nos quedamos con sí, esta sí, sí, estas valoracions? Igual, social cuerdos acentos todos los de acuerdo sí sí como no si lo hicimos <ríe> él no no ta, no no que yo que yo yo creo que yo creo oh, sí, pero, pero no hay una una un trabajo que, que sea nuevo ¿eh? no hay otro no. movimiento gay lesbico trans queer bisexual los afeitos vamos de cutio no o sea bueno. de, de, con, con, con el movimiento con el quinto centenario con la dimisión Con muchísimas cosas ha estado, un... vamos. Gomin, Gomin, sí. te, te esperamos para charlar aquí en Zaragoza, se nos, se nos chita lo tiempo de encima, cuasi son las 11 horas y hemos de, de, vale. de, de rematar el programa. No lo hemos claro. dicho, pero, pero Gomin nos truca de ende y fuera de Zaragoza. Y, y ed y fuera, y ed y <risa> Marte, Marte, planeta Marte. <risa> Uno desde aquí, bueno, una, un, un abrazo muy grande, Mimin. A Conchita y a Paco. Un placer tener a Comín. Ya, Mucho, ya no. por aquí por el estudio. Pues muchas gracias, 추세. Bueno, gracias a vosotros. Y... Te esperamos también más veces que yo cuento que no era la primera que ya vení hasta aquí. No, ya llevas no, estado. Fue sí, <risa> sí, sí, sí, muchos ya. muchos años, Pues metemos una, una canteta ya nos íbamos despediendo porque el tiempo se nos ha acotolado. cotola lo tempo un par de convocatòries molt breus continua un novembre antifaixista esta semana tene cena info i en la pàgina de la coordinadora antifaixista totes les convocatòries d'aquestes de jornades del mes de de i d'ende iste programa d'ende radio Tupo, pues som esperando una altra vegada una edició de l'Estrela Estrela, que l'any passada ja se fació, un dia d'emissió de, de Ràdio Aragonès que esta añada, pues va se supuso a hoy una mica más de, de tiempo y también un, un programa en catalán Sí, sí, está este año lo, lo crevamos topullamos de las 12 horas de emisión del año pasado vamos de a decir o día de para que lo sientan, ¿no? Eh, eh, Pro, pero, pero no <risa> sí <Os, risa> O sábado da un, y, y un detalle importante <risa> Y también que el programa veniendo nos miraremos de hacer un repaso a los resultados que que salgan de las elecciones catalanas que como sabéis son a cabo de semana veniendo Y con esto y un, un pirólogoito. <risa> nos, nos nimos hoy en el lunes, aquí a las 10, en radio Radiotopo 101.8 de FM. Bueno, y desde aquí vamos a hacer como gozamos de hacer eh, la traducción de una canta, que esta vez llegue de, de Itoitz, pero la versión a una colla también mítica de Euskal Herria, que se dice H. Sukarra. Somos aquí y me fago y, y de seguras que a tu pai también. Y qué bien, ¿cómo va o tuyo tapabocas blanco?, Cuátrete yaos de encima, a luna en medio y tú, mirándote en talto, o tuyo fumo en las mans, con un bufo, bufo. Va a venir, aunque yo, y de nuevas seremos felices en la fiesta de cualquier lugar. Dulzamen, cántame, cántame, María Sol de Benito, sin plural, y es blanca y las galerimas esborran a tuya color. cuatro yaos de encima, a luna en medio y tú, mirándote en tanto o tuyo fumo en las mans, un bufo, un bufo. Va a venir Anquello y de nuevo seremos felices en la fiesta de cualquier lugar. Feliz, felices, Maitín, tornaremos a estar con un poque de champán. Sin dinés pero las estrellas son con nosotros, de conjunta con la música de un piano.